tanto Estamos escuchando lo nuevo de Cera pánico con Leo García y el resto de los amigos que está en el Top 100 que va mañana a las 10 de la mañana, acordate, eh, con todos los temas que vos pedís hacemos el Top 100, mañana a las 10 de la mañana, conducido por Federico Villar vamos a estar aquí compartiendo el resumen de la semana a dónde estará este tema, en qué puesto Estamos en las diez y cuarto y vamos a saludar al intendente de 25 de mayo, Hernán Relinqueo. Buen día, Hernán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días para vos y, bueno, para toda la audiencia. Gracias. Bien, bien, todo bien. Gracias por atendernos en esta mañana espectacular, ¿eh? Que nos toca vivir. Sí, sí, sí. Lo, lo estoy viendo acá por la ventana, la Plaza Mitre se ve muy linda, así que, sí, se ve que va a ser un lindo día. Me imagino lo que va a ser la tarde, el atardecer en la laguna hoy, ¿eh? Dios, sí, mira. claro, por supuesto, es el lugar maravilloso que tenemos. El, do el domingo, sí, sí, sí. el domingo con la lluviecita, te digo, estaba romántica la laguna. ¿eh? Ah, bueno, bueno, es una opción muy buena, sí, sí, Es claro. una opción buenísima. Sí, sí, sí, sí. El domingo, bueno, es los domingos, bueno, sí. domingos va muchísima gente y se sí, queda con el auto tomando unos mates, este, sí, es un lindo lugar, ¿no? Es un lugar que la verdad, la naturaleza nos ha bendecido con, con sí. esta laguna que tenemos aquí cerca del centro realmente y, y vi obras allí en la laguna man eh, se nota movimiento de tierra sí, se notan sí, sí, distintas sí, sí. cosas este hay, hay un plan futuro para eso se me ocurre así ¿no? si sí, se trabajó durante sí. un año con un este plan maestro de, de recuperación del espejo de agua sí, eh, estaba muy muy sucia con muchísimos sedimentos este retomamos un trabajo con la universidad nacional de la plata este convocamos a una bióloga que no, no hiciera la coordinación de, de las tareas que había que ejecutar. Este, también alguien que conoce mucho, que un ingeniero hidráulico, que es este el ingeniero Yelis, que es Guillermo Geliche, que conoce mucho, desde 25 de mayo ha estado en la autoridad del agua. Bueno, nos dio una gran mano con eso y comenzamos una tarea, digamos, eh, grande, una tarea de, de recuperación del espejo de agua, Con un trabajo a largo plazo, pero ya este verano pudimos hacer una gran parte. Nosotros este verano pensábamos que podíamos hacer este la mitad de lo que se hizo. Así que bueno, por un lado este nos permitió el clima, por otro lado se, se, se puso toda la energía en, en dos meses el verano este con las máquinas que pudieron trabajar con muy poca agua. Eh, y bueno, ahora se viene cuando vengan los días, nos están recomendando hacia agosto, septiembre eh un trabajo que va a durar bastante tiempo, que es este ir retirando todos los sedimentos que están, claro. si vos estuviste mirando sí. como en una escollera, como sí. si en una escollera del Mar del Plata, bueno, sí. eh, en realidad ahí arriba es donde van a trabajar las máquinas, o sea, el trabajo claro. por eso se viene claro. eh, bueno, por lo menos vamos a tener entre 2 y 3 años de trabajo. Ah, okay. Y bueno. va a dar una profundidad y va a cambiar el espejo en 2 hectáreas que es justamente el frente este de, de, de la laguna, digamos, la, la, la ribera que utiliza la gente. Claro. Bueno, y otro de los pra, de los placeres es ingresar a 25 por las rutas nuevas también, eh. eh sí, sí, la 46, viste la que ha quedado muy build, linda. Build, eh, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, la verdad que bueno, eso ha sido un, este le había algo que veníamos reclamando que yo venía desde el inicio y la verdad que nos pusimos de acuerdo y, y con la gente de Vialidad en su momento yo siempre lo reconozco porque Manuel Mosca ahí no no, no ayudó en que se pudiera iniciar esa obra eh, y la verdad que fue importantísimo porque además se que era algo que yo pedía que se incluyó el acceso a Ilia, que el acceso a Ilia también estaba si todos recuerdan lo que han entrado por el Ilia Este, claro, que vienen a ellos no entran por el Lilia Pero claro. me, bueno, el Lilia estaba muy destruido ¿no? Y se pudo hacer también la entrada al parque industrial La verdad es que fue una obra muy muy importante Muy importante que a 25 de mayo este le, le permite un tránsito más seguro hacia el lado de Junín, de Bragado, de la ruta 5 uh -huh. este, Sí, quedó muy bien esa, esa ruta sí. Y hablando de rutas, ¿qué pasa con la ruta 51? Bueno, este sí. sí, se ha desatado alguna polémica por alguna nota que, que salió. este Pero bueno, no más allá de la interpretación, el, la realidad de las cosas es que es una ruta... Bueno, la 51 es, es, es, es tensísima, cruza la provincia de Buenos Aires, llega hasta Ramallo sí. y viene desde Bahía Blanca. Sí. Eh, la provincia había decidido hacerla en tramos, los tramos más este, destruidos eh y el, el proyecto original era hacer este tramo de este saladillo 25 de mayo en realidad estaba pensado también que llegue hasta Chivilcoy que también de 25 de mayo Chivilcoy es un tramo bastante destruido sobre sí. todo de la mano eh, en sentido a ramallo digamos. ¿por qué te preguntarás por los camiones de piedra claro. que van tres veces cargados lo que no tienen que llevar la claro. no problemática que que la seguimos teniendo, te diré Carlos, la seguimos teniendo sí, porque sí, sí pasando sí. camiones y los municipios lamentablemente no tenemos competencia para fiscalizar. Claro. Eso lo, lo lo hace la provincia y bueno, obviamente la provincia es grande, no hay fiscalizadores, este y lamentablemente esa esta ruta que se hace nueva, después este el proceso de deterioro con, con camiones que van tres veces más cargados de la carga normal este genera una gran complicación. Sí. Bueno, en principio sí si va a ser eh, 25 de mayo este por la ruta 51, 25 de mayo Saladillo, vino los anuncios del principio de año, por supuesto, los problemas de la economía, que es un problema nacional, este eh, toda esta devaluación, y bueno, finalmente se fueron retrasando las licitaciones, y también se cambiaron algunos proyectos bueno, en el caso de este tramo que va de 25 de mayo a Saladillo ahora solamente tenemos la novedad que se va a hacer Saladillo hasta el arroyo, hasta el puente del arroyo Saladillo que sería la mitad del tramo un poco menos no este y bueno, no es una buena noticia eso no es una buena noticia porque cualquiera que transita la ruta, vos lo habrá visto no salir de Saladillo y sí. Hasta el puente tenés tres, mirá, te podría decir tres este deformaciones del, de la cinta asfáltica. Sí, lo más Ahora, roto, lo más roto es el otro lado que no van a arreglar. Y claro, y claro, bueno, o sea, pasás eh, dos kilómetros desde el puente sí. eh, y ya ahí te encontrás ese con, con bueno, está muy rota la ruta, tiene tiene pozo, tiene de, deformaciones, llegando 25 de mayo está toda deformada. Y eh, bueno, claramente lo que yo estoy pidiendo y planteando en la provincia, que esto yo lo hablé, lo hablé con Mariano Gampol y dije, "Mirá, para mí este habría que replantear este proyecto, si sí es un recorte que, que eso está entre de lo posible, digamos, porque la economía no está bien y por las cosas Este, se han carecido un montones obviamente que la obra pública va a sufrir un recorte un recorte por decisión política de recortar las obras y un recorte por la economía porque los números no no deben dar y porque también este los insumos se han ido este al diablo. Eh, mi pedido es que se haga eh, del arroyo hasta 25 de mayo o que si no se haga en parte las la partes más este más más destruida no más deteriorada Así claro. es el pedido puntual no es el pedido puntual Entonces, bueno, le he enviado una carta a la gobernadora eh, también he pedido a algunos este legisladores que acompañen esta este pedido a habíabilidad que simplemente eh, hacer el trabajo del campo de recorrer y darse cuenta cuál es el, el, el tramo más, más más roto no más, más destruido de la ruta hernán y le pediste a algún uh -huh. intendente también que sume su voluntad de paso y, digo, y el, La juego solo Es lástima Es porque... lástima porque, y porque Tendría que apoyarte Salomón ahí también Claro, bueno, pero obviamente que también es hasta razonable, ¿no? Si se va a hacer de Saladillo hasta el Arroyo, yo te pido el Arroyo hasta 21. Pero, que, pero lo que pero va... Bueno, tampoco, de, tampoco debería ser de un lado pero para de... acá o de un lado para allá, sino claro, que por ahí, por ahí se debería hacer te... todo, ¿no? Claro, porque de, mi, de, mil, de mil vehículos que van para allá, dirán eh, 10 a pescar, el resto van todos claro, 25. Claro, no, no, no, y bueno, de acá van para allá también, no te crees o sea, que todo viene para acá nada más eh, por eso te digo por eso te digo sí, sí, o sea sí. eh, eh, no, no aparte la, la relación con Saradillo es permanente digamos con, vos sabés comercial fial, de, claro. de, de, de, de, de gente que vive allá y tiene algunas cosas acá o al revés digamos solamente nos dos, dos, dos localidades que estamos en contacto permanente dos solamente nos separan en línea recta 37 kilómetros claro es, bueno, sí, sí es cierto es, es, pero bueno esto ocurre ocurrido en parte por una decisión política de, de, claro. de los recortes de, de, de este año y, y bueno, la verdad que había una gran expectativa por por las obras que, que tenía adelante Vialidad, todos teníamos una gran expectativa y bueno, ha ocurrido esto que que bueno, nos nos no complica a todo, ¿no? Sí. Eh, y por eso este pedido que parece un pedido mezquino porque yo te pido solamente para 25 de mayo, pero la realidad es que el tramo más roto de sí. cualquiera que cualquiera puede circular hoy que venga 25 y se va a dar cuenta. Sí, doy fe, el doy, doy fe el, el tramo que va del arroyo hasta aquí hasta el 25 de mayo y por supuesto el acceso al de Benzo que es algo que yo había pedido en su momento este que se incluyera también en la obra, porque bueno, es un, un acceso que está totalmente Eh, bueno, viniendo de Saladillo Entras por este la 46 Pero si los que vienen de Chivilcoy Entran por el acceso Levenson Y claro. el acceso Levenson no se puede circular más Es una realidad este de Tener las losas El 70% sí. de las losas tan Pero destruidas eh, Vos pasas a 60 Y la verdad que se te mueve el auto Y bueno, después también hay una gran, una gran Responsabilidad por ahí Camiones cargados que pasan bastante fuerte Eso rompe más este el acceso Y Pero bueno, hay que hacerlo, digamos. Es una de las cosas que, que estamos esperando desde hace muchos, muchos años. ¿Y vos qué, qué crees que va a suceder, Hernán, con esto? Porque es un pedido, pero más que razonable. Bueno, yo apeso a eso, ¿no? A la, a la razonabilidad de la pedida, el pedido y, y la lógica que tiene. este Yo por eso se lo, se lo planteé, bueno, Mariano campo siempre me ha recibido, siempre hemos hablado de estos temas... Este quedaron en, en, en ver si se podía modificar hoy, eh, ¿cómo está el proyecto? el proyecto ya está totalmente definido eso es una de las cosas que por ahí eh, es un impedimento eh, está muy avanzado todo el expediente de la obra todo el proyecto, que por supuesto es un proyecto complejo para hacer una obra de esta característica que es repavimentación en Sanchi y demás y, eh, pero no está hecha la licitación Eh, algún medio dijo que estaba adjudicada no no, no está, no está ni ni hecha la licitación, no se llamó licitación todavía, con lo cual quizás se pueda modificar el proyecto, por ahí esperar unos meses más, modificar el proyecto, agregar quizá el tramo más este destruido de, de de este lado del puente y llamar dejen a licitación. Así que, lo que estoy pidiendo es que no se llame licitación, que se espere un poco, que se evalúe claro, la situación, claro. que se modifique el proyecto y que luego se llama licitación, serán Este, dos o tres meses más, pero quizás nos permita resolver este tema porque además la obra, no es que va a ser la obra de la Ruta 51 es continuada, digamos, se hace el tramo hasta el puente y después se hace del puente hasta 25, no, quizás hace el tramo hasta el puente y se, y se pasa a 25 Chivilcoy y se arranca de Chivilcoy y hasta, o sea Eh, esa es la, el, también la complejidad que tenemos que no, no estamos seguros que el año que viene se va a arrancar la repagamentación del puente hasta 25, quizás se arranque otra parte y no nada que ver con 25 de mayo la que... así que por eso a medio del periodo desesperado, sí. yo me enteré la verdad hace poco, en una de las reuniones que, que mantuve y ahí este, me informaron recientemente que eh, se había recortado y que el tramo es el tramo este de 20 kilómetros que salió solamente ¿Qué, qué? me, me acabas de desilusionar hermano, qué quiere que te diga Yo estaba contento que me iban a hacer Que viajo, viajo todos los fines de semana para allá o, o, o por ahí dos veces por semana Digo, bueno, ahora voy a hacer Pensé que iba a quedar como la 46 Que me, me tomaba acá La rut, la subía en la 51 En la 205 sí, claro. y Llegaba hasta la mulita Así como está la 46 No, me, me desilusioné claro, no, no. no, bueno eh, eh, Obviamente esto tiene que ver con, con los anuncios A principios de año del presidente claro, de Los recortes claro. de, Claro. este en general y bueno y ahora más con no el fmi que está interviniendo y que seguramente debe pedir muchísimo más recorte que algunos ni lo sabemos claro. pero nuestra tarea como intendente es defender claro. este, estas obras que no son para nosotros esto es para la gente, esto para. Para, para por lo menos 20 años que donde tenés una ruta de, de segura bueno, si ¿sí, te acordar en la década del 90 la cantidad de accidentes que ha habido en esa ruta, la cantidad de gente sí. que, que, que, que falleció sí. eh, bueno, y yendo mucho más atrás, eh, yo era muy chico, pero cuando estaba el cruce sí, eh, el cruce de la muerte cuánto cuánta gente, cuántos vecinos de 25 de mayo tuvieron accidente de ahí, ¿no? Este, por eso el reclamo de contundente, porque es una obra que es para 25 de mayo, pero es para toda la región, este, y necesitamos que se haga, digamos, y que se tenga en cuenta que esto que es algo de contra lógico, es caminar, es recorrer el tramo en, en el auto eh, y darse cuenta de que cuál es la situación, digamos, todo todo, nadie puede escapar, no, no se necesita ser ingeniero técnico, de nada, simplemente ir y observar, por eso el pedido y, y yo creo que bueno eh, si, si es en función de eso va, va a tener respuesta digamos acá tiene que las cuestiones lógicas tienen que estar por encima de la política eh, es más, mira cuando pasás el puente y llegás a la primera curva que es a la izquierda que después desemboca en las torres de alta tensión bueno, sí, sí, ese, sí claro. ese tramo está destruido Es, es peligrosísimo. Ese tramo está es muy, sí. sí, bueno, es muy peligroso. Hacemos el y los legisladores, señorán que te dicen lo orden, Celilio, eh me, me me olvido de alguno. ¿Qué te dicen o, o te apoyan o... Bueno, yo este envié le envié la carta a la gobernadora para que pueda intervenir, que es quien puede decidir esto, digamos, porque las áreas técnicas ya han avanzado en lo que le, le, la, la competencia que tienen, entonces si bien también se lo solicito habilidad, le pedí a la gobernadora que intervenga por, por esto que en algún momento hablamos en el año 2006 yo me reuní y, y todo estos temas lo planteamos lo planteé y, y acordamos que se iban a ir resolviendo, ¿no? Entonces primeroamente la gobernadora. Y luego por supuesto nosotros tenemos una legisladora este que que es de 25 de mayo y también este le, le he enviado la información y, y, y estoy a disposición si mañana me llama me dice me da que venir porque vamos a ver cómo se resuelve este tema ahí estaré digamos acá hay que correr un poco con las cuestiones partidistas y ver este lo que hay que resolver para la gente ¿no? lo que hay que resolver para la gente y con un criterio muy lógico que es este ver el estado de la ruta así que bueno yo espero que en esto tenga acompañamiento digo descarto que Que, que, que alguien vaya a plantear algo contrario eh, así que bueno por supuesto también este los legisladores conocen la, la situación de, de, de, de las rutas de, de, de la zona no sí, sí, sí porque las recorren de, por lo menos eso es lo que creemos bueno, por lo menos viajan, sí, sí, por supuesto viajan a La Plata, así que este mente de otra veces por semana eh, pasan por ahí bueno acá tenemos tenemos este eh, testimonios no ayer tuve que viajar a la altura del puente de saladillo y semejante bache que agarramos de noche rompimos dos llantas un desastre dicen los eh, sí. sí sí sí bueno eh, de hecho yo que viajo bastante casi todas la semana también hemos tenido inconvenientes eh, este y no, nos pasó ahí cerca de en, de los transformadores de la estación que ahora que se está construyendo sí. este, también este venía con con este Con, con el auto y también tuve problemas ahí, digamos, no nadie está exento digamos. Uno sabe, se va cuidando, pero este a, por ahí te arrás mal uno de esos pozos y lo, lo mínimo que te rompa una cubierta, pero viste, después por irte a un pozo también puedes tener un accidente fatal, majo. Te, te saca de la ruta si venís distraído te saca sí, sí, de la sí, ruta. Sí. Sí, sí. Y si no so, eh, no estás experimentado en en poder sostener un vehículo fuera de la cinta fáltica, eh te podés terminar eh, volcando. Por eso, y le pasaba sí. mucha gente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, eh, Hernán, eh, te saco un poquito de tema consultas de nuestros oyentes. Eh sí, Cloac, Cloacas en el barrio Verón dice, ¿cuándo se podrán conectar? Bueno, se está terminando este La, la obra, ya, ya todo lo que es, eh, bueno, la obra de Cloaca es una obra bastante compleja. Se ha terminado toda la cañería de, del barrio y la cañería que conecta con una cámara. Esa cámara se ha instalado una bomba que elevadora. De, eso además conecta luego con el barrio de La Lomita. Y después hay una propulsión que va hasta la planta que ya está la obra en la planta y hay que hay que hacer en la planta una cámara, que es otra obra civil importante, digamos, este que, bueno, quizás al momento de iniciar la obra no estuvo prevista, pero, bueno, son cuestiones técnicas que después se analizan, digamos, y que se ven, eh, sobre todo porque en el tema de cloacas hay que evitar tener inconveniente con problemas de retorno, de rebalse... Claro. Bueno, y distintas cuestiones que hay que preverlas, ¿no? Entonces... Este, ante la duda nosotros decidimos este por una observación técnica decidimos hacer esta obra también allí llegando a la planta y eh... Hay que conectar, por supuesto estamos trabajando en este momento en el barrio Gumim, que es otro de los barrios este, grandes que vamos a conectar a, a la red. Ajá. Ahí se está ya reemplazando el trabajo de lo que es una bomba de elevación. Las bombas de elevación son todos los lugares, generalmente la cloaca va por desnivel, ¿no? Claro, por, va, por gravedad. Bueno, todos los lugares que están por gravedad, todos los lugares que están por debajo de los niveles, son con bombas, o sea, la propulsión es eléctrico-mecánica, claro, ¿no? una bomba que claro. va este todo el material lo va llevando por la cañería hacia lo, la, los lugares de propulsión. Se está instalando ahí, ya se está haciendo el trabajo, una vez que se instale esa bomba, una vez que se haga la cámara este que pueda conectar eh Verón y La Lomita, ahí nosotros vamos a... ya se está planificando desde... Este, obra pública se va a realizar, un, convocar a todos los vecinos, se va a realizar una charla para explicar cómo es este el pedido del servicio, porque hay que ingresar un trámite al municipio, cada uno tiene que hacer el pedido, eh, y se va a hacer mucho hincapié y explicar el tema de las conexiones clandestinas y el tema de los desagües pluviales, porque son eh, el principal factor de mal funcionamiento de los servicios cloacales tiene que ver con esas cuestiones. Cuando se, se conectan mal este o clandestinamente sin pedir claro. permiso al municipio cloacas sí. y cuando este también hay gente que lleva los desagües pluviales de su vivienda a la cloaca. Bueno, eso es un factor que satura todo el sistema y que hace que funcione mal. Claro. Bueno, vamos a trabajar con eso. Eh, por supuesto... Este, una vez presentado el trámite eso va a llevar un tiempo así que yo creo que ya hacia eh, luego de mitad de año ya se van a comenzar con la, con las conexiones que cada uno de los vecinos va a tener que hacer la presentación nosotros vamos a explicarles a todos cómo, cómo el funcionamiento del servicio claro por supuesto que estamos hablando que estamos trabajando Agumín eh, Barrio La Lomita Barrio La Lomita Barrio Verón, y estamos trabajando en Roberto de Arria, también con la ampliación de Cloaca. Tenemos un potencial de eh, 800 nuevos beneficiarios. Fíjate lo que significa eso es, para 25 es, de marzo. Mucho, ¿no? sí. eh, realmente importante, y bueno, hay que hacer este todo bien para que no haya ningún tipo de conveniente. En eso estamos ocupándonos, eh, y, y bueno, estamos en la etapa final, ya realmente falta muy poco. Eh, yo sé que, bueno, por ahí si no, también uno se pone ansioso bueno, ya está, ya hicieron las obras ¿cuándo vamos a conectar las cloacas? bueno, falta muy poco lo que queremos hacer todo bien y, y, y también además luego van a venir algunas expansiones de obra porque todos los que estén cerca de estas obras y que quieran conectarse pero que no hayan quedado sobre la red lo van a poder hacer, porque vos sabés que tenemos un instrumento muy bueno que son los convenios municipios vecinos, eh, donde el vecino pone los materiales, el municipio contrata la mano de obra y aquellos que estén un poco alejados de la red, pero que estén en condiciones técnicas de eh, ingresar a la red, también se amplía la obra. Así como bueno, eso es también una buena noticia porque eh, van a ser potenciales beneficiarios los que estén cerca de estas obras, aunque no estén claro, sobre claro. alguna de las redes troncales municipales Del, del servicio de cloaca. Genial. Así que bueno, estamos muy cerca, estamos trabajando con los últimos detalles y con algunas modificaciones de la obra que eh la hicimos en función de las observaciones técnicas que recibimos una vez eh, realizado el proyecto, ¿no? Para el efecto de no tener ningún tipo de dificultad. Claro. Bueno, tenemos montones de pedidos acá Patricia, de 25 dice Laissez Morris Levinson, Levenson lo, lo, lo dijiste recién, eh, pedidos de cloaca y afán hay pilas, sí. así que este, sí. después lo, lo, los trasladaremos eh, Hernán ¿y cómo se preparan para el 9 de julio? Bueno eh, es un acto que se viene haciendo todos los años en Roberto de Arriestra sí. eh, así que bien, allí nos encontraremos este siempre las instituciones participan de estos actos patrios que que bueno, para nosotros uno de los actos más importantes es el 25 de mayo, eh y, y el 1 de julio, también el 8 de noviembre son fechas importantísimas para nosotros y en este caso nuestro arzobispo, bueno, convoca a toda la institución y a la comunidad este siempre el frío, a veces juega un poco, ¿no? Sí, sí eh, Pero sí. pero ahí están las instituciones, están los vecinos que siempre le ponen este su presencia y el calor a, a un acto que es un acto sentido, ¿no? Son actos mm, de nuestra libertad, de sí, claro. independencia y que que uno como argentino cómo no sentirse orgulloso y parte de, de, de, de ser este de recordar permanentemente quiénes somos, de dónde venimos. ¿Cuál es nuestra patria? Claro, y más que nunca reafirmar un poco la independencia, ahora que firmamos con los y, muchachos sí, del norte. <risa> sí, sí, Hernán... ya veníamos, sí. <risa> veníamos mal cuando se, se tomó deuda por 100 años, yo lo dije, o sea, eh, ya ahí nos estábamos condicionando un poco el futuro, y ahora que este no van a manejar las políticas de crecimiento y desarrollo del FMI, la verdad que que bueno, uno no deja de de de tener que reafirmar nuestro origen, no lo que pelearon, defendieron, lo que entregaron su vida, porque en ese momento no era joda. Claro. Y en ese momento era, o luchar por la patria y la libertad o, o la muerte, digamos, no, no no había mucho, ¿no? Y nos parece tan lejano, tan tan épico y fue hace 200 años, digamos. No también no tenemos a alguien que lo pueda contar, pero este, ¿no? En toda América Latina tiene eso, que es tan joven, que Claro que que parecía que fue hace tanto, pero no, no fue mucho. No fue hace mucho. Y sí. bueno, hay que reivindicar un poco esas ideas ¿no? Hernán, eh, para para ir cerrando porque por ahí tenés una mañana complicada te quería preguntar también este porque por ahí veo no paso paso tapas de, de, de diarios y esas cuestiones es complicada la relación con el Consejo Deliberante porque eh, leía que el otro día había una controversia, suponete con un piso que querían construir después un fondo que hay un problema, ¿qué, qué pasa con el Consejo? Y bueno, sí, sí, la controversia es permanente, digamos, pero lo que hay de fondo son ideas distintas, ideas de, de, de, de qué 25 de mayo queremos, distintas, ¿no? Ajá. Este, yo creo que, <coughs> digo, más allá de que uno puede cometer errores, cosas que salen bien, cosas que salen mal, a veces hay dificultades, pero yo soy el que sí. dirijo un equipo que trata de tomar decisiones, y las decisiones siempre favor de la gente digamos tratar de mejorar las, las cosas de la gente no estamos acá como para pasar el rato digamos no no no yo estoy metido acá todo el día viajo y siempre tratando de ver cómo solucionamos algo cómo mejoramos algo, cómo y, y ese conjunto de acciones tiene que ver con una idea de desarrollo 25 de mayo yo soy de la idea y muchos y sobre todo este mucha gente eh de que tenemos un potencial para crecer mucho más. Claro. Que podemos darle oportunidades en ese crecimiento a muchos más vecinos y detrás de esa idea global hay hay una diferencia animal hay algunos que quieren una ciudad distinta un pueblo distinto eh un no están tan de acuerdo con el desarrollo no están tan de acuerdo en en, en avanzar en progresar digamos de determinada manera es que quieren una ciudad más estática más, más quieta. Eh, pero bueno, yo sé que el crecimiento y el desarrollo es un desafío, y que a veces dificultad y que a veces no salen las cosas del todo bien, pero la idea global es este esa, ¿no? Una idea de desarrollo eh, y otra ideas de una ciudad que en los últimos 10 años por lo menos experimentó una forma de gobernar y una forma de avanzar bastante lenta, que no, o sea, que no no tuvo el parámetro que tuvo el resto de, de las ciudades de, de la región ¿no? Todo, claro. todas se desarrollaron, crecieron claro. al ritmo económico de, de buenos años que vivió la Argentina eh, y Benzingo de Mayo no, entonces también la, las trabas, digamos, que se ponen en el sector público porque ahí el Consejo de Gobierno está bien dividido que se piensa de una cosa o de la otra o, o, o son, no son trabas ilógicas, digamos, son o son este eh, forma de, de tener una idea de progreso que no comparten, digamos, no claro. se comparte esta idea de progreso, decir, bueno, yo acá estoy pensando todos los días cómo hacemos más pavimento porque creo que hay que hacer pavimento eh, creo que, que tenemos que pensar un 25 de mayo más en otra escala no es decir yo en el 2016 pensaba cómo teníamos que hacer 100 cuadras de pavimento, bueno pude ser 50 entonces a los dos años ya eh, busqué un instrumento para hacer 50 más bueno, vos imaginate si no hay una idea distinta o hay una idea contraria al desarrollo que yo planteo que esa ordenanza para hacer 50 cuadras de pavimento me la rechazaron claro o sea, salió eh, para atrás. Claro. Y así eh, lo mismo que me hacen a mí le hacen a los privados, ¿eh? Y el caso del cuarto piso es un claro ejemplo. Eso es un claro ejemplo de eh tenerle miedo al desarrollo, tenerle miedo al crecimiento, tenerle miedo a la gente que quiere invertir. Uh -huh. Este, y no solo necesitamos privados que inviertan, Y necesitamos un Estado que invierta. Yo les puedo asegurar que si no no vamos a avanzar más y veintin año tiene un potencial enorme le puede dar eh, podemos tener una ciudad mucho más pujante podemos tener una ciudad que le dé trabajo a más gente que más familia decían venir a vivirse acá, que mucha, mucha gente que es de 25 de mayo que se fue a otro lado que tenga la oportunidad yo quiero una ciudad de oportunidades, porque yo me vine acá este con 27 años con 28 años me vine, me volví o sea, yo, yo estaba viviendo en La Plata y me volví, y, y, y mi idea siempre fue, ¿cómo vemos en 25 mayo que le demos oportunidades a todos, no? que dé cada vez menos oportunidades, o que le dé las oportunidades a los que tienen garantizado el futuro claro. eh, son dos visiones que se han discutido a lo largo del tiempo y que se vuelven a discutir ahora, digamos. Sí, igual digo, o sea... acá surge con mucha fuerza, que quizás en otras ciudades se hayan puesto más de acuerdo hacia dónde se va, ¿no? Y que por ahí se discuten otras cosas. Por eso acá en 25 de mayo es tan fuerte la discusión, por la discusión de fondo es desarrollo o no desarrollo claro, o, lo, o o, o chatuera. Claro, claro los lo llamativos son dos cosas. El mismo partido en otro pueblo eh, dice otra cosa totalmente distinta. Sí, <risa> eso. totalmente, por eso, por, por eso que te digo, eso no. por un lado Eso por es por digo, Carlos, porque vos fíjate que lo que pasa en la visión es totalmente no se discute el desarrollo. No, para este, nada. todo lo todo lo tienen eh, todo opositores oficialista discuten las cuestiones de ejecución de política no claro. de qué política o cómo claro o, o, o las cosas que faltan o, o alguna mala decisión que siempre puede haber obviamente el ejecutivo siempre está el que puede tomar alguna mala decisión y, y porque acá ten que no puede estar sin tomar la decisión Pero no se discute la cuestión de fondo. Claro. No, nadie va a discutir, no, ¿por qué va a venir eh, esa empresa? ¿O por qué van a traer, o por qué van a hacer un edificio que tenga, este... Bueno, está bien, el ordenamiento no lo permite, pero permite excepciones. Las excepciones, ¿quién la tiene que tomar? Las tiene que tomar el Consejo, históricamente ha sido así, lo que pasó acá, ¿no? ¿Quién tiene que tomar las excepciones? El Consejo. ¿Por qué? Porque está representada toda la fuerza. Uno pensaba, digo, bueno, uno pensaría, bueno, a ver, están todas las condiciones técnicas, ya se avaló del área técnica, ¿tiene que resolver el consejo? Y uno pensaría, bueno, es alguien que está invirtiendo, no afecta a nadie, de lo técnico está bien, uno pensaría que sí, acompañan todo. Bueno, resulta que no, que el, ¿sí? el proyecto se vuelve a, a, aquí al municipio, vuelve al ejecutivo, porque parece ser que no quisieron decir eh, no y iban a decir no, bueno, esa parece que es la cosa, ¿no? Claro. Y, y yo creo que la, la discusión de fondo realmente es esa. Es ideas distintas, ¿no? Ideas políticas distintas, ideas de ciudad distintas, ideas de distrito distintas. Eh y ahí la cosa se pone un poco más este duro, fíjate que las noticias bueno. son siempre de la terrible eh, separación y diferencia de ideas, de cosas entre entre entre el oficialismo La oposición también es un poco que nosotros tenemos minoría y eso dificulta la gobernabilidad bastante y, y, y realmente hasta algún punto se lleva hasta poner en jaque la gobernabilidad. Hoy está Ajá. pasando, ¿no? Hoy, <coughs> este, claro. vos imaginate que Estadillo claro. aprobó aprobó fiscal impositiva en noviembre, ¿no? En noviembre, y todos los años trata la fiscal impositiva y el presupuesto son dos cosas sagradas. Sí. Bueno, nosotros hoy... No tenemos actualización de la fiscal impositiva, aún hoy. En julio. Y bueno, eh, eso te da cuenta de, eh, de un poco lo que te comentaba. Aparte, te digo otra cosa, eh, uno ve eh, a través de, de las redes sociales el seguimiento de esta noticia de que el Consejo Deliberante no te deja construir, y el que iba a invertirse a, a otro lado. y sí, por supuesto. Por supuesto, qué seguridad jurídica le le le das a quien este tiene todas las intenciones de, de apostar a, a una pyme a, sí. a un desarrollo comercial a cualquier tipo de desarrollo inmobiliario digamos me parece que una de las cuestiones centrales son las reglas claras no y, y pero bueno este también yo no creo que haya cosas estáticas rígidas que no se pueden cambiar nunca claro. creo que lo que más tenemos que adaptarnos es a los cambios y no podemos quedarnos atrás de los cambios no podemos vivir. Este, totalmente a, aislado de nosotros tenemos que estar viendo esos cambios que ocurren en la sociedad permanentemente ¿no? a todo nivel y a nivel de desarrollo también pasa lo mismo este y bueno ahora estamos frente a una crisis económica importante pero imagínense si se hubiera tenido otra visión en el momento de que el país crecía eh, a tasa realmente importante eh, hubiera sido otra la otro otro otra realidad ¿no? claro pero justo estaban con otro color político en ese momento Sí, había, por eso te digo, de, de, había una idea, había una forma de gobernar que este que yo entiendo, digamos, esto sin, sin, sin descalificar, ¿no? Hay una cuestión, digo, de, de postura en la vida, está en la vida. Sí. De, de, de, de, de, de qué partituto más vos, ¿no? De, la, de, la, de, de, la famosa... De desarrollo, cosmo, de, de, de... La famosa cosmovisión. Sí, ¿no? ¿Cómo cómo ves tu entorno, cómo ves tu ciudad? ¿Cómo pensás tu ciudad? ¿Cómo pensás tu ciudad allí en Brasil? ¿No? Alguien lo está pensando, digamos, yo, me, realmente cada vez que hablo con mi equipo y hablamos de de alguna de las tareas que, hay que hacer y bueno, ¿cómo va a quedar esto? Eh, ¿no? Y ahí tengo un ejemplo, porque Algunos dice, "¿Por qué están haciendo la 36 una Avenida que parece la 9 de Julio?" Lo han encargado, me ¿no? dice, <risas> "Che, va a estar haciendo la 9 de Julio, que Eh, ojalá ojalá, perdón, ojalá pudieras no. hacer, ojalá si pudiera hacer toda la circunvalación de 25 de mayo como la 36. Y por supuesto, por supuesto uno, uno está pensando cuando en algo, ojalá que sean en pocos años, mira lo que te digo, Carlos, ojalá que en pocos años uno diga, mira, el Verón tiene eh pavimento, está claro, todo este claro, eh, edificado, claro. hay edificio de 4 pisos, qué no, digo, me parece, ¿no? Eh, como pensamos ese 25 de mayo es futurista y vos me decís pero estamos a años luz no sé si estamos a años luz sin nosotros damos actitud y tenemos la forma de de de hacer las cosas y nos ponemos de acuerdo en ese 25 de mayo que queremos no sé si estamos tan lejos ¿eh? claro. porque también la provincia de Buenos Aires está viviendo una realidad terrible concentración en las grandes urbes, problemas de todo tipo, ahora los que están viviendo en capital, yo tengo amigos y en la plata este están como locos con todo lo que tienen que pagar encima de de, de que los servicios son carísimos, las expensas, los alquileres y mucha gente está pensando de ver cómo se vuelve a, a su ciudad. Entonces nosotros creo que pensaron en esa ciudad abierta que siempre tuvimos que en la década del 70 del 80 fue el 25 de mayo que fue una sociedad pujante porque buscaba el futuro porque estaba de, de, en el momento servía a interpretar esa dirigencia el momento que se vivía eh, en la Argentina y que se vivía en la provincia de Buenos Aires uh -huh. y que llevó a que tuviéramos un 25 de mayo que fue una estrella en la región hay que decir sí, el momento sí, claro. realmente el crecimiento que tuvo el 25 de mayo sí. no lo tenía otro otro lugar de yo, lo cultural de, de, de todo tipo de aspectos ¿no? yo cuando era chico todo, miraba vamos a 25 de mayo, los íbamos al boliche allá, había más escuelas primarias en 25 que acá. La FIP fue para allá, en fin, o sea, sí, está tal, tal cual lo que vos decís. Hace 35, 40 años atrás, 25 de mayo era el faro de la región. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, yo, yo igual estoy convencido que todos los distritos del interior, la galería del interior Tienen muchísimo futuro y, y que tienen que estar preparados para eso, digamos, no no, no hay que tenerle miedo, digamos, hay, hay que estar preparados. Ya nosotros, mm -hmm. con que se viniera a vivir gran parte de de de los jóvenes que se han ido, eh, ya tendríamos, mm, mm, mm, por lo menos, una ciudad diferente. este ¿En... Pero bueno, sí. eso hay que generar las condiciones, nadie se va a volver a vivir, a venir, sino y no ves que, que, que por lo menos hay una ciudad que, que te invita a ser parte, ¿no? Seguro. Dentro de eso, y como para dejar, ya no te quiero robar más tiempo, pero como para eh, ir pensando, además de todo eso que decís para los que vuelven, hoy un tema también que preocupa a la gente que vive, eh, que se ha ido de los pueblos, no solamente 25, a todos, que se han ido de los pueblos y quieren volver, que es la seguridad. También les preocupa el tema de la seguridad. ¿Cómo estamos hacia el 25 con eso? Bueno, eh, acá se ha trabajado muchísimo. Vos me preguntabas y justo ayer hubo un, un, un robo, sí, pero bueno, pero fue son... eh, inmedi inmediatamente esclarecido. Uh -huh. Mira eh, la mayoría de los robos, este digamos, a mano armada, o robos que, que son eh, organizados, tienen algún tipo de de de, de, ese, de esa complejidad que a veces vemos mucho en el colombiao sí. la mayoría son de afuera claro. son gente que viene de afuera el de ayer también era una persona que, que había venido de, de, de otro lugar digamos eh, en eso creo que hay que trabajar mucho hay que estar eh, alertas digamos y tenemos que seguir irciéndose eh, en ese sentido este ese pueblo que eh, conoce a todo el mundo que conoce a todos los vecinos que, que, que puede que este digamos, tener esa confianza de decirle a alguien, bueno, mira vino alguien ¿no? este que, que vos me decís, bueno, que es un pueblo vigilante, no, es la tranquilidad no, no el llamado al 101 ha prevenido pilas de sí, delitos acá, totalmente sí, totalmente, sí, totalmente, sí. totalmente. Este, sí, sí. no no no está mal que, que, que, que se tenga esa, esa forma de, de ser, creo que No la tenemos que perder Yo creo que este la mayoría de los casos que hemos detenido Han sido vehículos que han venido a otro lado Y se han descubierto también porque han de, de, se han dado cuenta digamos claro. este Se han dado cuenta, de, no sé, el playero de la estación de servicio Que era un auto vigente que no era de acá claro. se ha descubierto delitos de esa forma también Nosotros estamos trabajando mucho Creo que hay que articular mucho con la policía de la provincia Yo por eso también me pareció un buen paso Gestionar la policía local Que hoy la tenemos patrullando las calles Tenemos puestos de vigilancia de la En la entrada de la ciudad tenemos cámaras de seguridad también. Eh, todo eso no alcanza si no hay una coordinación y un trabajo permanente. Y acá hay que machacar todos los días, hay que este, tener organización, hay que estar organizado. El, el, el delito y el crimen entra cuando te agarra desprevenido, cuando te agarra viste este, con los brazos bajo y, y, sin, y la verdad que necesita patrullaje todos los días se necesita tener el móvil recorriendo la ciudad permanentemente eh, y se necesita ese criterio de un vecino ve alguien y es desconocido, bueno me parece sospechoso no está mal, no está mal no, no no es de ser, ni de nada. vigilante ni de claro, nada, no está mal claro. llame por las dudas, llame a la policía llame claro, al centro de monitoreo claro. eh, por ahí es una y seguramente y pues quizás el 99% mira lo que te digo Carlos, el 99% se educación sí. pero eh, eso es prevención ¿eh? eso es prevención Seguro. y nosotros apostamos mucho a eso y tenemos diálogo con todas las instituciones y estamos tratando de, de, de que se instale esta idea de que la seguridad no solamente nos brinda la provincia que la seguridad también nos tenemos que acercar con nosotros uh -huh. Y ese no ser el cuidado es en, en tratar de cuidarnos entre nosotros, en cuidar al vecino, en en ver una actitud sospechosa, O ver algo sospechoso, y por la duda. La policía está para cuidarnos a todos, nadie se va a enojarse a mí, no me conozco, me vienen me piden los papeles del auto, me piden identificación. Claro. Creo que todos tenemos que colaborar eh, vamos a vivir en una sociedad que es así, paranoica no, yo creo que es mantener las buenas costumbres de cuidarnos como vecinos del interior que somos sí. y bueno, vos fijaste por eso también yo envié este para reforzar en estos temas de seguridad eh, algo que no es novedoso en varios municipios de la provincia, no sé si en Saladillo, pero en varios municipios de la provincia se ha aplicado desde que los municipios tienen centros de monitoreo, que tienen guardia urbana que tienen Este, policía local, este un fondo eh, de 15 pesos para los bomberos voluntarios, porque bueno, vos sabés que los bomberos justo están en un momento donde bueno le han subido todos los costos operativos, el combustible, los seguros, eh, los insumos, y, y además bueno está habiendo un recorte del, del, de lo que es el suicidio nacional, que es un suicidio importante, ¿no? pero bueno, eh, ya este año tuvo un recorte de 600 millones a cada cuartel de, de la Argentina. Ajá. Entonces yo propongo la creación de un fondo en todas las tasas de 15 pesos que va directo a los bomberos cada dos meses, lo recaudado, se divide por los siete cuarteles que tenemos y se destina el fondo. Y eh, un fondo para la policía de la provincia para solventar combustible y repuestos. Nosotros eso necesitamos que se acompañe, y lo hemos mandado al Consejo, también hay algunas discusiones, yo creo que va a ser acompañado, porque... Ajá eh es un monto insignificante, son 30 pesos en cada boleta de las tasas que no no va a tener ninguna incidencia. Eh obviamente vos sabés que hace años que, que la policía, el, todos los móviles son casi de convenios, este y bueno, eh, el combustible los repuestos, el mantenimiento, los va a ser íntegramente el municipio, el tema es que esos costos en el último año se nos dispararon por las nubes. Ahora lo que no podemos hacer de ninguna manera es financiar Eh, eh, todo el movimiento logístico de la policía La, la, la, la policía de la provincia Somos los municipios los que tenemos que garantizarles Que eh, estén en permanente circulación Y patrullaje en los municipios sí, ¿Y de qué forma? Sí. Brindándole Había toda la asistencia del combustible y los repuestos Tendría que ser policía de la provincia y de la ciudad Porque gran parte de la plata que... Totalmente, el fun... totalmente. O sea, Los sueldos ya, ponen ya hoy, es decir, ya hoy hay una responsabilidad compartida Carlos, Claro ¿no? Yo siempre planteé que la provincia debería mandar algún punto de coparticipación para sí, seguridad. Sí. Y por eso, no sé si te acordás, hace un tiempo, nosotros planteamos, hace unos meses en realidad, con un grupo de intendentes y lo seguimos planteando, vamos a hacer con esta idea eh de que se pase eh, del 16,4% de coparticipación al 20% y que de ahí se deje específicamente determinado algunos puntos para obra pública y algunos puntos para seguridad. La seguridad hace rato que dejó de ser una responsabilidad exclusiva de la provincia es en los papeles una responsabilidad de la provincia en la práctica es una responsabilidad de la provincia no es responsabilidad del municipio el día que pasa algo al primero que van a ir a ver es al intendente el intendente va a tener que dar respuesta y no puede ser que cada vez que hay uno de estos problemas de seguridad la única solución sea darle una patada en el traste al comisario y se soluciona los problemas, la verdad no se está solucionando nada claro. entonces me parece que eh, Esto hay que entenderlo, es así, ya la la seguridad dejó de ser una, eh, eh, exclusiva de la provincia porque el sueldo lo paga la provincia porque son agentes provinciales, pero el municipio tiene que colaborar. El municipio que no que esté colaborando en este momento tiene todos los policías parados, sentados en la comisaría porque no pueden salir a ningún lado, a, a, salvo los lugares donde tienen móviles con eh, que son provinciales o los lugares donde este tiene la policía comunal que algún recurso el va llegando, pero son insuficientes, digamos, son totalmente no suficiente. Claro. Eh, yo estoy convencido de que es una responsabilidad compartida. Y, y esto no es por renegar. sino ¿sí? Bueno, la verdad que es un problema estructural de la provincia hace muchísimos años. No tiene presupuesto y no lo va a poder tener, sino genera otros ingresos. Sí. Entonces me parece que también la provincia tiene que ver esta cuestión. Y, eh, bueno hay que hablar sobre los fondos, cómo se financia esta actividad. Y si no tenemos que empezar en instrumentos como esto, como que estoy planteando yo en 29 de mayo. Sí, daría la sensación de que a futuro la provincia inclusive achicaría más el monto de este dinero que dispone para la policía, ¿no? Daría esa toda apunta para eso. Y sí, mira, si la vos agrandar la fuerza, si tenés este realmente eh, una necesidad De, imperiosa de poner más gente en la calle si tenés muchísima cantidad de gente con licencias de todo tipo eh, bueno, realmente vos vas a tener la necesidad de poner más gente en la calle y y no va a tener no va a tener acompañamiento de crecimiento presupuestario de de, de para poder acompañar todo eso, entonces claro, simplemente claro. es eh, esperar, eh, casi esperar un operativo sol que salen todos los nuevos, lo mandan a la costa y después empiezan a regresar a distintos lugares del conurbano, de la ciudad o obviamente se manda Eh, día del conurbano, uno al interior Día del conurbano, uno al interior Esa es la proporción Y lo mismo los móviles Vos fijate el caso de 25 de mayo Un caso paradigmático, ¿no? Nosotros recibimos cuatro móviles en el año 2015 Cuatro Toyota Hilux uh -huh. Gestión Daniel Scioli Que son uh -huh. las últimas que quedaron y, y yo en su momento este Antes de ser intendente estuve hablando con Granado Bueno, las pude gestionar y las traje al 25 de mayo No recibimos más móviles Y uno me dice este, bueno, pero no tiene el presupuesto tampoco, porque hoy la verdad es que 25 mayo necesitaría 8 móviles para decir, bueno, estamos bien con móviles nuevos, le hacemos los service cada 5000 kilómetros le lo mantenemos y tenemos móviles por 4 años. La verdad es que ahora eh, tengo el compromiso a mandar 4 móviles, pero ya estamos cuatro abajo. Eh Entonces, bueno, las dificultades y sobre todo en en en el lugar donde está patrullaje, necesitan el movimiento de de patrullaje de, diario. Este, vos decís, bueno, pero los móviles, sí, sí, hay móviles que tienen 300.000 kilómetros. entonces este, vos sabés que la vida útil de, de los vehículos eh, en ese sentido y sin mantenimiento se agota claro, tal cual, exactamente bueno, estaba haciendo un poquito de intercambio con, con los oyentes por acá que hay una, una gran cantidad de, de participación este porque realmente hay felicitaciones, hay pedidos básicamente los pedidos son todos, de obra de cloaca, de esto, del otro y felicitaciones también para el intendente así que estaba bueno. estaba un poquito interactuando también, una pila de mensajes que han llegado este por la interacción que tenemos todos los días, ¿no? con nuestro a la audiencia veque sí, sí. exactamente <risa> hernán eh, muchas gracias por por atendernos y feliz día de la patria el próximo lunes 9 para vos y en, y en tu persona para todos los veinticinquenios que nos acompañan todos los días bueno igualalmente te deseo lo, lo mejor y también feliz día de la patria para para todos los oyentes para vos creo que es un momento eh, y este como nunca este año para reflexionar digamos, que dónde estamos parados como país Eh, creo que hay decisiones de gobierno que van a trascender la historia Y yo creo que uno fue el empréstito de Rivadavia Después fue la enorme deuda que tomó Martínez de O Todo el plan de endeudamiento Las medidas de Cavallo y las medida de este gobierno nacional Que la verdad son, digamos, en la historia son los que se pueden marcar digamos. Me parece claro. que... Eh, hay una entrega de, de soberanía que nos duele a todos, nos duele muchísimo, creo que se está entregando las decisiones más eh, importantes, porque también este nos no pone en condicionamiento de, de crecimiento, nos pone en condicionamiento de los recursos naturales, hay que reflexionar mucho, Yo creo que tenemos sentado a reflexionar cómo estábamos hace dos años, como estamos ahora, ¿Hacia dónde va el país? Porque nosotros tenemos que pensar hacia dónde va el país. Vos fíjate que, eh, yo lo decía la otra vez en un medio, yo terminé la secundaria en el 2001, la peor crisis que había visto, lo que me acuerdo y nunca más me olvidé es que el FMI venía a blindarnos la economía. Y ahora eh, pasaron unos pocos años Y de vuelta el FMI está blindando la economía yo, yo, yo a esa gente no le creo No le creo porque ya, Si ya en un momento nos llevaron a la ruina No creo que tengan mejores opciones para nosotros Entonces me parece que es un momento de reflexión Un momento de reflexión este Es de, de, de, un deber cívico esto No no es una cuestión de... Es un deber cívico hacer esa reflexión Y más en este 9 de julio donde tenemos que honrar A nuestros patriotas que tanto hicieron por Para tener este este hermoso país que tenemos Bueno Hernán, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias y, y feliz fin también, ¿eh? Gracias por la temporada. Un abrazo grande. Un abrazo, un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau, Ahí estábamos dialogando con el intendente de 25 de mayo, Hernán Relinqueo. La verdad que bastante, este, razonable, ¿qué querés que te diga? Me, me desilusioné un montón cuando me acabo de enterar que hacen la, la ruta 51 hasta el puente es como hacer agarrar y este digo, ¿no? hacer una dicen supónete diga, vamos a, alfa, a, fa, a asfaltar una cuadra. Y es en la mitad, la mitad nada más. Es un delirio, ¿cómo van a hacer la mitad del tramo eh, 25 de mayo saladillo? un Delirio, es hacer la mitad, no sé. Como qué quiere que deía como eh, voy al baño y llego hasta la mitad y después no tengo más camino. No sé, qué sé yo. Delirio. Hagan el tramo completo, chicos Déjense en bromar Bueno Nos vamos a, al humor Hacemos el cierre Y ya viene el humor del flaco pa Pailo Dale Vende ya Con la 106 Vende más Con la 106 Si quieres vender Dígale ventas que se llama por tu publicidad en la 106 vende más con la 106